Aun cuando miento, por odiar, así si se desgastan, se cansan. Les llevo ventaja y sé que no me cansan. darme a mi, no bastará. Les llevo ventaja y sé que no me cansan. Otro caso sin resolver, traje más definiciones de ego.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 lobo o los veo convertirse en lo que han criticado chaleco, yo te conocí con mangas, lo haciendo rabo, peleando por ballainas, acusado por hembras que ofrecen fidelidad y te encarcelan espabilas y estás metido en su novela, presumen de su amor pero viven en guerra, solo quieren tener la razón y yo se las doy con tal de no verlas, Hipócritas tapan sus culpas levantando juicios, yo soy el malo puedo vivir con eso, por odiar así, se desgastan